meseras son las 9 y 20. Eh, le damos la bienvenida al aire a la, diputada de la UCR, a la diputada provincial de la UCR, Andrea Valderrama. Andrea, Pablo, acá de Kermes, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Sí. Andrea, eh, a ver, eh, contanos qué pasó ayer en la, en la... Bueno, sabemos, más o menos, por las crónicas. Eh, pero, bueno, queríamos tener eh, la palabra de alguien del bloque de la oposición que de su versión de lo que ocurrió ahí, ¿ustedes se sintieron amenazados por eh, Robledo y la dirigencia gremial que fue a las gradas ahí? A ver, fue una situación un poco tensa, se generó... Eh, la verdad que fue incómodo eh, y algo... Eh, o sea, no entendíamos bien lo que estaba pasando, no, creo que no es algo reglamentario. Bueno, el secretario de la UOCRA, Roberto Robledo, a quien conozco porque compartí en el periodo anterior el trabajo en la Cámara de Diputados, o sea, sí. entiendo también que entiendo su postura, eh, la entiendo perfectamente, pero bueno, sí, tal vez eh, fue, fue algo eh, que podría haberse evitado porque de hecho Roberto fue recibido previamente en todos los bloques, él ya había tenido la oportunidad de, de hablar con cada uno de nosotros, o sea, eh, eh, nunca se le cenó se la palabra ni, ni, ni nada, pero bueno... Tuvo por ahí una frase desafortunada cuando dijo eh, como que a partir de ahora iban a ser irrespetuosos. Bueno, no recuerdo exactamente. que A lo mejor eso podría haberse interpretado como, un, no sé si amenaza, pero eh, algo que, que la verdad creo que, que fue desafortunado y que no tenía que haber pasado. Pero bueno, son las reglas del juego, entendemos. Eh, es la casa de la democracia y, y bueno, eh, se expresó. Tal vez no, no fue lo correcto, pero bueno, eh, eh, es entendible. Como también nosotros teníamos el derecho de de mantener nuestra postura y de que sea respetada. Eh, ¿Y, a ver, que ¿y es lo cuál que es la postura de ustedes? Parte, a, ver, sí. a ver, contanos, ¿por qué no quisieron tratar sobre voy a tabla? A ver, te voy Dale. A, a explicar sí. Nosotros habíamos acordado eh, la semana pasada, el martes de la semana pasada, cuando se llevó a cabo la, la comisión donde se llevó el tratamiento de, del proyecto que declara la emergencia en la obra pública, habíamos a, a, hablado fueron los ministros, eh, Bisterfeld y Rojo, sí. eh A su vez, eh, obviamente tuvimos intercambios con eh, diputados de, de la banca oficialista y nos habíamos puesto en principio de acuerdo en algunas modificaciones que le íbamos a hacer al proyecto. Eh, una de las que nosotros pretendíamos era que hay, había un anexo, o, o cuando se presentó el proyecto no había tan anexo, sino que había una nota donde mencionaba todas los, los las obras públicas que estaban eh, frenadas y que eran las, a las que se iba a financiar, eh, hacerse cargo a la provincia, y entre eso fue medio compuso porque figuraba, por ejemplo, el megaestadio, que fue un pedido nuestro, que eso se sacara. Sí. Eh, bueno, y otras obras que algunas ya estaban terminadas, eh, algunos CDI que ya estaba, habían sido inaugurados, incluso figuraban ahí, eh, viviendas en hacha que ya habían sido entregadas, creo que también figuraban ahí, otras que faltaban, unas viviendas en Castet que no estaban, bueno, y demás. Distintas cosas que notamos, entonces pedimos que el proyecto de la declaración de emergencia en la obra pública se circunscribiera a un listado de obras que nosotros queríamos analizar expediente por expediente y tener la certeza de que esa emergencia iba a ser para financiar esos proyectos, porque lo que nosotros estamos habilitando es que eh, es una erogación por parte de la provincia que se va a hacer cargo de obras que en principio no debería hacerse cargo porque lo tendría que financiar Nación, a raíz de que, del corte del financiamiento de, de parte del Estado Nacional Se van a hacer cargo, pero bueno, obviamente nosotros, nuestro rol es controlar en qué se van a gastar los recursos de la provincia y de qué forma. Cuando uno declara la emergencia, la, la palabra emergencia eh, digamos eh, dispara eh, algo que es habilitar que los mecanismos normales y legales que deben establecerse se salten, Sí, Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Y dijimos, bueno, nosotros estamos de acuerdo en habilitarlo siempre y cuando sepamos para qué obras específicamente y que se aplique a esas obras. En principio nos dijeron que sí, que no había problema, incluso los ministros dijeron que nos iban a poner a disposición los expedientes, que lo hicieron finalmente, eh, se analizaron todos los expedientes, que iba a haber eh, un listado de obras, que eso iba a ser parte de, de la ley, que iba a ser un anexo, que la emergencia se, se circunscribiría a esas obras específicamente. Bueno, en ese entendimiento nosotros dijimos, bueno, postergamos el dictamen una semana más, con el compromiso de que si estas pautas, como vemos hasta ahora, en esa comisión lo, lo habíamos visto, estábamos de acuerdo, no va a haber problema, va a salir un dictamen probablemente unificado eh, y podemos avanzar, nos comprometimos en ese caso, a avanzar en, en el tratamiento sobre tabla. Sí. Llegada esta semana, el martes, teníamos reunión eh, de plenario a las 9 de la mañana, sin previo aviso, eh, el oficialismo faltó, a las 9 no se hizo presente en la, en la comisión, aparentemente es porque tuvieron de urgencia una reunión en, en, en Casa de Gobierno con, con el Ejecutivo, y ahí hubo como una cuestión de que volvieron para atrás lo que habíamos acordado medianamente, algunos aspectos que habíamos acordado medianamente en la comisión anterior, y el proyecto iban a mantenernos en la forma original que estaba presentado, y no admitían los cambios que habíamos propuesto nosotros. Bueno, entonces, la verdad, con una desproligilada bastante evidente, el plenario se hizo tres horas más tarde eh, y nosotros sacamos el dictamen propio con estas modificaciones que pretendíamos, el oficialismo mantuvo eh, la mayoría de, de lo articulado original de la ley eh, y bueno obviamente nosotros lo que pretendemos es que la declaración de emergencia no sea una declaración abierta a, a toda la obra pública de la provincia sino que sea específicamente para las obras con financiamiento nacional comprometido que hoy nos está cumpliendo Y que obviamente en ese caso sí habilitaríamos, luego de analizar también esto, a ver, porque podría, por ejemplo, incluirse el negastario. Nosotros dijimos eso no, porque estaba en una, en una primera instancia en el proyecto, de, en la nota que agregaron. O sea, nosotros queremos estar seguros de qué es lo que estamos votando, a qué estamos habilitando, qué obras estamos habilitando el pago. Bien, y eso que, esa, duda, esa duda que tienen, eh, ¿cómo se zanja? Digo, ¿cómo, ¿Cómo desaparece? A ver, lo que no. Teóricamente nosotros lo que nos han dicho en la comisión, incluso los ministros y, y, y diputados del oficialismo, es que, que no hay nada raro, que lo que ellos eh, pretenden es más básicamente lo mismo que nosotros. Bueno, lo que no entendemos es si es lo mismo, porque si vos, no sé, si tuviste la posibilidad de leer los dos dictámenes, prácticamente son similares, sí. eh, lo único que el nuestro es como más eh, clarifi clarifica, digamos, que... Es, y acota la emergencia a los casos conocidos y que tenemos detallados ahí en, en el anexo. Mm. Eh, y el, el del oficialismo, digamos, lo deja más abierto. Si nosotros... A ver, ellos nos dicen que no hay nada más y que es para estas horas Entonces no entendemos el porqué de estar, digamos, en esta cuestión de, de, de no querer ceder eh, o llegar a un acuerdo eh, en un dictamen. Bueno, como pasó eso ayer, eh, ayer, como no hubo acuerdo y ingresaron tres dictámenes, no solamente el del oficialismo, el nuestro y otro más de comunidad organizada sí. que rechaza eh, la ley, eh, dijimos, bueno, no hay acuerdo, ayer hubo una especie de propuesta de que podría, por ahí podríamos intentar unificar el, el articulado, eso se produjo ayer en, en labor parlamentaria, que, que es eh, unos minutos antes de iniciar sí. la sesión, a ver, lo que dijimos nosotros es, nosotros estamos dispuestos a que salga eh, por unanimidad o por consenso un articulado en el que nosotros lo que mínimamente queremos asegurarnos de que la emergencia va a estar circunscripta a esas obras que tenemos detalladas y las que conocemos. Y que en el caso que se agregue a otra más, que tenga que previamente pasar por la Cámara, porque nosotros tenemos derecho a, a controlar y a saber en qué se gasta más en estos momentos de la verdad que, que, que en momentos de crisis donde hay que administrar eh, los recursos eh, sumamente hay que ser cuidadosos, y teniendo en cuenta que la obra pública lo, lo que significa son eh, erogaciones altas digamos ¿no? no estamos hablando de montos bajos son montos altos también entendemos eh, que, que la, la urgencia y la emergencia pero no por eso nosotros podemos eh, descuidar nuestra tarea de, de control nosotros somos el rol nuestro es de oposición de controlar y de Sí. Velardo, Andrea, pero por lo que contás, por por lo, por lo que contás sí. no, no hay acuerdo para que salga por unanimidad. Incluso, bueno, comunidad organizada directamente pues, ver, rechaza hasta el, ahora el proyecto. No, hasta ahora no. ¿Y, sí, y si qué? ¿La expectativa no, que tienen ustedes es que en estos 15 días eh, se pongan de acuerdo para, para que salga...? Ver, puede, eh, ojalá, ojalá puede pasar, porque de hecho ayer, a último momento, hubo una especie de propuesta. La verdad que no se pudo evaluar porque fue escasos minutos antes de la... De la, de la sesión y que tampoco sí. era del todo convincente para nosotros, pero bueno, lo que demuestra es que evidentemente hay todavía una posibilidad instancia de instancia de acordar, así que nosotros no cumplimos con el compromiso de las tablas porque tampoco se cumplió con el compromiso de, de, que teníamos en la, eh, en la comisión de, de las cuestiones que íbamos a unificar y a sacar juntos el dictar, entonces eh, entendemos que, que bueno, nos tomaremos el tiempo que, que, que re, reglamentariamente corresponde para sacar el proyecto. Eh, y tratando nosotros vamos a estar dispuestos como lo estuvimos desde el primer día a, a sacar un dictamen por unanimidad siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas que son estas de no dar una declaración abierta, digamos un, un cheque en blanco con declaración de emergencia de la obra pública en general sino circunscribirla específicamente a las obras que se detallen en, en, en el anexo de, de la ley ¿Ustedes tienen dudas con la obra pública en la provincia de La Pampa? La verdad que no las teníamos, o sea, lo, sin las dudas que teníamos cuando se presentó el proyecto, fue muy dudoso porque se presenta con una nota que se había reclamado a Nación y ahí incluían, por ejemplo, el Megastadio, que fue algo que nuestro presidente de bloque lo, lo dijo públicamente. Después de eso nos dijeron, no, eso no va. Eh, sí, figuraba en el, presu dudas, figuraban el presupuesto el Megastadio. Exacto. Estaba en el presupuesto. Eh, exacto. Después, después, bueno, eso no va. Después, otras obras que, que aparecieron, no, esas después se corrigieron, no, esas tampoco iban. En realidad, estas, o sea, hubo algunos errores en, en el, eh, desde lo que se presentó el proyecto original hasta ahora. Entonces, nosotros, eh, a ver, no sé si es duda por una cuestión intencional, pero sí queremos estar seguros de lo que estamos votando. Queremos saber que si nosotros votamos la emergencia y habilitamos que se paguen, se financien tales obras, saber cuáles son las obras. No, no, no queremos decir. Eh, abiertamente a cualquier obra pública y con, de hecho, también sí. hay cuestiones que son incongruentes Yo, nosotros vemos esta semana eh, están eh, con toda la razón del mundo eh, desde la, las empresas constructoras sí. o, o, los, los obreros están planteando la, la urgencia la emergencia pero también se están un, construir un edificio para canal 3 de 3 mil millones cuando sabemos que la, la prioridad a ver en esta situación para nosotros son viviendas y obras de infraestructura eh, básicas para, para las localidades o sea, También hay que, a, hay que ver eso, digamos, que estamos en la en la obra pública no estamos, en la urgencia, eh, son cuestiones por ahí que la, la gente es contradictoria. Eh, Andrea, ¿y el Tribunal de Cuentas? ¿Ustedes confían en el Tribunal de Cuentas? Porque de última es el, el órgano que controla en la previa el gasto y después que está ejecutado. El Tribunal de Cuentas va a controlar que legalmente se cumpla. Ahora, si nosotros le damos una ley donde le habilitamos a, a, a la emergencia en cualquier obra pública, el Tribunal de Cuentas no va a tener nada para observar. Entonces, el, el rol nuestro como bueno, legislador... Pero no desaparece el rol desaparece, del Tribunal de Cuentas figura, Exactamente, no desaparece, pero es una cuestión también política de decir a qué destinamos los recursos, y eso la verdad que no escapa al control del Tribunal de Cuentas. Es una cuestión de los legisladores que tenemos que nosotros definir cuando se define en el presupuesto o cuando nosotros, por ejemplo, en una ley como esta, decidimos financiar tal o cual obra y otras no suponiendo que, que queda abierto y que en algún momento se, por, por la redacción final que tenga la ley se puede incluir el megastadio y se, y se, y se gaste dinero en el megastadio el tribunal de cuentas no tendría nada que observar porque legalmente estaría permitido pero la verdad es que políticamente es algo que nosotros no queremos, o sea, es una decisión política que tiene que ver con el destino de los recursos más en estos momentos de crisis que obviamente eh, hay, que, hay que priorizar ciertas cosas que que entendemos que son más urgentes que otras. Eh, eh, por eso queremos tener claro las obras a las que vamos a destinar el dinero. Bien, eh, Andrea, y ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Eh, ¿Podrían llegar a utilizar de vuelta la herramienta de no dar quórum? Eh, ah, no, hasta ahora es... A ver, nosotros tenemos un dictamen propio. Eh, si no se nada de acá hasta la próxima sesión, probablemente cada uno vote su dictamen y bueno... Eh, eh, veremos a ver qué, quién resulta la, con más como, votos claro. y ese será el dictamen que se imponga. Claro. Pero hasta ahora, o sea, nosotros ya tenemos un dictamen y tenemos una posición eh, que es la que vamos a defender en el recinto y salvo que podamos eh, encontrar respuesta de, en el oficialismo y un, un acuerdo para, para que tomen las cosas que nosotros hacemos, iremos con ese, con ese dictamen. Eh, por lo que me decís, no están en la pelotudez, como dijo recién Robledo, eh, los diputados. No, no lo escuché, pero no, no estamos en esa. De hecho, eh, nosotros hemos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, hemos analizado todos los expedientes de la obra pública. La verdad que fue un trabajo, un trabajo eh, minucioso. Nos pusieron a disposición para ir a ver los expedientes. Eh, eh, lo pedimos y, y a, a, no sé, nos pusieron de, de 14 a 20 horas, de 7 a 12, y estábamos, todo el equipo fue, eh, analizamos todos los expedientes. De hecho... Eh, advertimos algunos errores que, que el propio Ministerio después reconoce y corrige en, en cuanto a las obras, algunas que se habían olvidado de poner, otras que estaban y que no tenían que estar. O sea, realmente lo, lo hicimos con, con mucha responsabilidad. Entendemos que es eh, algo eh, que obviamente la crisis golpea y entendemos, pero bueno, a veces la urgencia no tiene que hacer que se obvien los, los controles y la cuestión Nuestra que es, eh, nosotros tenemos que controlar, nosotros somos oposición, nuestra misión es controlar, eh, ejercer el control y, y obviamente eh, establecer en qué se van a gastar los, los fondos de, de la provincia. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer con responsabilidad. Andrea, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengan buen día. Que, eh, que tengas buen día. Eh, Andrea Valderrama, la diputada de la UCR, charlaba unos minutos acá en la mañana, que Hermesera, vamos. información Actualidad, humor y, muchas, y voces. muchas voces. Periodismo en Radio Carmes, 106.1, la radio comunitaria. Comienza Espacio Publicitario.